c o n Radio q u e r m e s s al 33 78 66,、eh, línea de celular por WhatsApp. Nos escribís, nos mandás un audio y nos contás, bueno, lo que tengas ganas. ¿eh? Y Si querés criticarme, a mí me gusta. ¿eh? Tengo ganas de tener ahí una, una vueltita con alguien. ¿eh? Estoy aburriéndome. Mauro Monteiro, ¿qué me traes? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Tenés ganas de pelear? Sí, viste, vengo ahí muy tranquila, viste, en las gateras. Estoy entrenando, entrenando y no aparece rival. And, and, andás con ganas de, de picantearla. Sí, me aburro, me aburro. Es fácil yo, bueno, si no estoy bueno, en no una disyuntiva. Bueno, no, no te aburro, si te aburrís, bueno, que no s t é s p a r el lado de ti. Por lo menos para no pasarla tan mal. Exacto, bueno,、eh, eh, hoy no pudimos、vos. salir al aire por el corte de luz, así que les comento que está linda la mañana. Hoy más temprano estaba un poco más fría, ahora está bastante agradable. Casi que no se ve el sol porque hay un nubarrón ahí、ah. importante que lo tapa. Y hay una parte del cielo del centro de Santa Rosa que está totalmente despejado. Hay una partecita con, con nubosidad. Así que esperemos que quizá este, más, más entrada o más cerca del mediodía podamos ver un poco el sol. Ahora en Santa Rosa está parcialmente nublada la ciudad, sin sol por este rato. Ojalá que... En algún momento comienza a calentar y en algunos lugares puntuales del centro de Santa Rosa hay un vientito que se nota y también hace que un poco la temperatura baje. Bien, acá, acá no, acá en todo hay, hay, hay solcito, hay luz. Sí, hay sí, solcito, sí, bueno, sí.、Eh, está fresco por ahí en algunos puntos de la ciudad de Santa Rosa, hay que andar por estas horas con algo de abrigo o por lo menos、eh, lo que se pueda.、Eh, dos temas para comentar: uno tiene que ver con algo que pasó este, el fin de semana. Y tiene que ver con un siniestro vial, vamos a ponerlo en esos términos, pero tiene que ver también con una situación que está padeciendo una familia de la calle Wilde al 882 en Villa、eh, Santillán, donde una persona que venía transitando en el auto, que después terminó dando,、eh, que tenía 2,25 de alcohol en sangre, le destrozó el frente de la casa. Eso sucedió durante la madrugada del domingo a la noche. Y bueno, la, la familia, todo el frente, toda parte del tapial y parte de las rejas y todo eso, se lo destrozó porque un auto、eh, perdió el control, un conductor que venía este, transitando por calle j u a n 23 y dobló a la izquierda sobre Wilde. Esta casa estaba ahí a 20 metros, el auto se metió adentro, una Fiat Estrada, y por suerte el, a ese conductor que se, se, se escapó del lugar, pudo encontrar la policía a pocas cuadras cerca de la calle de fin gallo lo importante de esto más allá de que no hubo víctimas este, ni personas heridas ni mucho menos es que hoy a la mañana muy tempranito esta persona una vez que se le pasó un poco el, el estado alcohólico se presentó ante la familia bartel que es la familia que lamentablemente se le destrozó el frente de la casa Y este, están haciendo todos los, los papeles respectivos para ver si se puede arreglar de alguna manera.、Eh, esta situación se mejoró,、eh, se, se terminó resolviendo de esta manera. La persona que chocó el frente de la casa con la camioneta se presentó, dijo que estaba en una situación bastante complicada y ahora están haciendo una denuncia para ver si... parte del seguro o alguien este, puede este, arreglar esa, esa casa que quedó destrozada. Esto es lo último que se sabe. Hasta ayer la persona estaba, este, se había ido del lugar, no la encontraban y ahora sí se presentó, está mucho mejor y pudo hablar con esta familia para ver si le pueden arreglar el frente de la casa. Si uno, lo mira, si uno mira la casa,、eh, quedó toda la parte de, del, del tapial y parte de la reja. Eh, rota porque directamente la persona se metió adentro casi llegando a cerca de cerca de la de la ventana que da al frente sobre la calle、eh, Wilde así que una situación de, de, de mucho miedo de, de mucha de mucha sorpresa porque escucharon una explosión a, a las 4 de la madrugada y era que esta persona se había metido con su auto enfrente o ahora en este momento están haciendo todas las, las este, todas las cuestiones、eh, administrativas para ver si El seguro puede arreglar eso, o alguien puede arreglarle la casa a esta familia. Así que está bueno que por lo menos se haya presentado esta persona, haya dicho: Yo me mandé la macana y vemos cómo la podemos arreglar.、Uh -huh. Bueno, no es la primera vez que pasa, Che, en las últimas semanas, esto de que chocan contra el frente de una casa. Sí, bueno, vienen pisteando co como un campeón, sí. sería. Sí. Una, co bueno, una bravo. cosa así parecida. Bueno, sí, difícil, ¿no? Despertarte y que ¡bum! explosión y. Y te voltearon la casa. b、bueno, u、sí, En o Sí, este n e caso, mira, te cuento cómo es la situación porque conozco, este,、eh, conozco a la familia. Ahí viven dos personas mayores, dos personas este,、eh, jubiladas. Uno, el hombre、eh, tiene más de 80 años, es、eh, jubilado, trabajaba en el viejo Molino u e r n e r en su momento, e、eh, s jubilado de, de, de, esa, de ese lugar. Y la mujer, o la, la esposa, la compañera, es una ama de casa que se pudo, que se pudo jubilar este, hace unos años atrás y con ellos vive una de las hijas que tiene dos hijos. Eso, uno de esos dos hijos, que es el menor, estaba en el libro i n v i r a n d o la computadora o estaba despierto y, y escuchó el, el ruido. En ese momento había tres personas en la casa. Estaba este, Paola, que es una de las hijas de, de esta familia de adultos mayores, y el otro, el otro hijo estaba durmiendo, por eso uno de ellos escuchó, pudo mirar y pudo ver que era una, una camioneta estrada en la que se había metido casi al frente de la casa, pero no salieron, sí una persona vio, tuvo una, tuvo un, este, pudo ver cómo, cómo sucedió el siniestro este y llamar a la policía y derivó en todo eso. Por eso Lo importante es que no le pasó nada a nadie, pero sí que te destrocen la casa, el frente de la casa, te cuesta mucho, sobre todo a una familia de trabajadores y de jubilados y jubiladas. Tal cual. Bueno, Maurito, ¿alguito más? Bueno, sí, hace, hace unos días、eh, nosotros presentamos una noticia que tiene que ver con jubilados y jubiladas de salud autoconvocados.、Eh, este grupo de, de jubilados. Eh, hizo una conferencia de prensa donde brindó detalles de、eh, lo que están realizando、eh, ante el SEMPRE, ante el Instituto de Seguridad Social, pero también ante el gobierno provincial. Quieren reunirse con alguien para contarles la situación, para reclamarles、eh, algunas cuestiones que tienen que ver con beneficios que a ellos les, les va a venir bien, sobre todo pensando en una jubilación que cobran y en los servicios que tienen que pagar, sobre todo servicios médicos, y están pidiendo. Eh, cobrar igual que los estatales los aumentos de, que se dan por paritaria o que se dan por cláusula gatillo, ellos están cobrando un mes este, atrasado y quieras o no, son, es un 7% que se aumenta por lo menos, ¿no? que se está dando u n a inflación mensual、eh, en la Argentina y eso les deteriora mucho más el sueldo. Pero también están pidiendo gratuidad en el, la receta médica que cuesta hoy en día 500 pesos y algunos médicos le están cobrando un coseguro aparte de esa, de esa este, receta que tienen que pagar a través del SEMPRE. Y también hicieron mención en alguna cuestión del b a d e m e c u m que algunos médicos se aprovechan, entre comillas, de la situación y están recetando algunos remedios que no están dentro del b a d e m e c u m y algunos jubilados. Se tienen que gastar entre 30 y 50 mil pesos para tener medicamentos, por ejemplo, de diabetes, que es una de las enfermedades que algunos jubilados padecen, o la gran mayoría de ellos, y tienen que pagar muchísima plata por mes para poder tener la medicación, porque algunos médicos no cumplen con el Bademekum que, que cubre el SEMPRE. y están recetando otros, otros medicamentos, los jubilados no se dan cuenta y cuando van a la farmacia tienen que pagar muchísima plata. Por esa situación hicieron una conferencia de prensa y si les parece escuchamos unos minutos a、eh, Sofía Luz Llanos, que es la secretaria general del c i t r a s a p que acompañó a estos jubilados y hace mención justamente a esto que estábamos hablando, de la cobertura del Bademecum del, del SEMPRE, que no está cubriendo algunos remedios para los jubilados y jubiladas. Y no tenemos un Bademeco, m o nosotros no, como no afiliados、vale. del SEMPRE, de saber que, según ellos, es un, un, un comercio entre la s farmacia s y el médico, y vos sos el rey. A ver,、real. vos sos el rey, porque yo, de yo no sé qué es lo que el médico me está recetando. Yo voy al médico porque estoy enferma.、Sí. A ver, después el tratamiento crónico te lo da el médico, y le pasas a ellos como pasivo y nosotros que somos activos también. Eh, nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, tendría que haber en la farmacia o, o el siempre darnos a nosotros la herramienta de decir: bueno, si vos o p t a s por esta pastilla, te va a salir tanto. Si no, te va a salir los 54 que dice la compañera. Y los tratamientos crónicos tienen, de acuerdo al, al, a, su, a su tratamiento, justamente una cobertura paga. Algunos son al 100 y otros son al 50. Entonces, también nos pasa eso. Y cuando el médico te indica, uno, yo no soy profesional, entonces no sé qué es lo que te está indicando. Yo ahora que estuvimos charlando con el SEMPRE y dijeron esto, uno le dice, bueno, poneme lo que está dentro del b a d i m e r c u m del SEMPRE como para que me, para que me cubra. Pero si no, prácticamente no nos está cubriendo nada. Bueno, eso es más o menos un resumen de la conferencia de prensa que dieron. Y van a esperar hasta el día jueves de esta semana. Para ver si tienen respuestas de la nota que le presentaron al SEMPRE y de la nota que le presentaron al gobernador Sergio Silioto. t Si no, van a comenzar con manifestaciones frente al SEMPRE o directamente una aplaudida en casa de gobierno. Es un grupo de jubilados y jubiladas de salud y civiles autoconvocados que están siendo apoyados en este caso por el CitraSTAP porque están pidiendo. Mejorar、eh, algunos servicios que está prestando, prestando la obra social, pero también pidiendo esto de poder cobrar los aumentos igual en el mismo momento que lo, cobran,、eh, lo cobra el personal activo. Excelente, Maurito, gracias. Hasta luego.